Sí, exactamente. Este, sabemos que en estos últimos años este, hemos sufrido、eh, grandes tarifazos, este, que no,、eh, totalmente ilegales también, y ahora, para,、eh, como frutilla del postre,、eh, nos están llegando cartas en donde nos dicen que nos van a cobrar un monto de 4.500, 4.600,、eh, sumado a las grandes. Facturaciones como de trece mil pesos, dieciocho mil pesos, que le está llegando a las vecinas y vecinos, este, debido a que dicen que te limpiaron el medidor o que encontraron que tenías este, enganches s t e e ilegales o que cualquier tipo de, de excusa para cobrarte. Nos organizamos con la multisectorial a través de la doctora Andrea Manzi, que nos está a Y nos está representando legalmente con los vecinos y vecinas de, de la región, ¿no? no solo del barrio Primavera. Y mañana vamos a hacer la primera presentación ya legal a Edenor. Primero, una presentación en conjunto por las cartas.、Uh -huh. Y segundo, una presentación individual, pero ya con una especie de demanda. Eh, para todos aquellos que les han llegado las tarifas elevadamente, es en donde superan altamente sus ingresos mensuales. Claro, claro. Sí, porque no solo Esto... hay, hay errores de facturación, sino que además muchas veces estos. Eh, er, supuestos errores de facturación son descomunales y son cifras que, esto que, me, que menciona, ¿no? exceden s t o menciona, que e el salario de quienes habitan en esa vivienda por consumos a veces que son mínimos. Porque、eh, varios comentarios que aparecían en, incluso en la publicación de la multisectorial de otras vecinas y otros vecinos que no se enteraron de la reunión y que querían sumarse con sus reclamos también.、Eh, casas donde las tres personas que integran trabajan todo el día, llegan solamente a la noche y se encuentran con facturaciones de 6 mil, 7 mil, 15 mil pesos. Sí, así es. Y、um, aparte, que no pasan a tomar la medición del, del, del pilar, digamos,、uh -huh. como se hacía antiguamente,、uh -huh. sino que ellos este, facturan、eh, así, aleatoriamente, no, no, no importa a quién. Eso también lo hemos detectado y también se va a denunciar. Este, y aparte, que venimos haciendo un estudio con la gente que le ha llegado, m u c h a Facturación de sus facturas anteriores、mm. y no hay、eh, una diferencia de consumo,、eh, hay diferencia de precio, no de consumo.、Oh, claro. eh, y ahí es donde está la estafa, digamos. ¿no? ¿Cuál n o es el reclamo?、Eh, se hicieron dos reuniones, una la semana pasada, o t r a el lunes de esta semana, en inicio de la semana, ahí en la mutual. ¿Cuál es el reclamo que más aparece de las familias afectadas? Bueno,、eh, total, todo tipo de irregularidades. El que más aparece, bueno, son al, las altas facturas y ahora la carta que fue masiva, que la, se la mandaron a todos los destinos, de por mantención del, del medidor, porque le cambiaron la tapa, porque le limpiaron. Eso es,、eh, no sé, es inaudito. O sea, no, no se escuchó, no se dio nunca, jamás,、eh, que le cobren un mantenimiento de. Del medidor, del,、uh -huh. del reloj. Ahora, se están organizando es, junto. Eso la... llegó muchísimo. Sí, eso, eso fue lo más, lo más repetido. Sí. Se están organizando junto a la multisectorial. Decías que hay una abogada que está acompañando y va a estar mañana presente junto a los vecinos. Eh, eh, hacer todo lo posible. 10、mm. y 30 horas pues, aproximadamente queremos llegar a, a estar en el menor y ella posiblemente esté, esté presente. Pero ya tenemos todo armado como para, para irnos hasta allí. Si hay vecinos y vecinas que nos enteraron e de estas reuniones de la semana pasada, el lunes, y quieren sumarse, ¿pueden mañana acompañar también este reclamo? Sí, sí, pueden mañana a las 9 de la mañana. Nos juntamos en la Motor Primavera, no habrá nada 559. Todos aquellos vecinos y vecinas que quieran. Sumarse a este reclamo, por supuesto que esto r e c i é n e m p i e z a no es que se t e r m i n a、uh -huh. así que seguramente que para la semana próxima estaríamos armando para otros vecinos que necesiten hacerlo también, pero mañana a las nueve de la mañana nos juntamos y podemos ya este, empezar el reclamo. Una vez, o sea,、sí. hay, una, hay leyes、uh -huh. que nos están enseñando que nosotros como usuarios no lo sabemos, no, no, no podemos hacer respetar nuestros derechos. Debido al desconocimiento.、Mm. Una vez que está hecho el reclamo, este, no le pueden cortar la luz al vecino o a la vecina. Eso es muy importante porque no lo sabemos y muchas veces el temor de que nos corten la luz、mm. hace n que los vecinos se metan en crédito para pagar. Ya hay vecinos que están realmente con una deuda de veintiséis mil pesos porque tienen la deuda de la luma, la deuda del crédito. Este, es una situación realmente desesperante. Sí, sí, imagino que sí.、Eh, bueno, y además que、eh, siguen acumulándose porque son 26 mil pesos más la factura que, además, uno no sabe qué va a pasar cuando llegue la nueva factura dentro de pocos días y, y se sigue acumulando, ¿no? Porque además van, van corriendo impuestos, moratorias. Exactamente, intereses,、mm. algo que antes no nos cobraban, ahora nos cobran intereses por los pasos. Y aparte, la facturación es mensual, entonces es como muy rápido, este, se va acumulando.、Mm. Eh, entonces, bueno, todas esas. Cosas legales que nosotros no nos conocemos como usuarios, como que no nos quieren tomar los reclamos, y en el norte dicen: este, No, bueno, está bien facturado, no es del usable. El gente, en lugar de volver a entender que, que está n e s t a f a n d o、mm. y ya ahora sí ya se, ya se está logrando que se entienda,、uh -huh. empieza a reducir el uso de sus su, su pocas cosas que tienen en sus hogares.、Uh -huh. Y la r e a l i d a d que no es, no es el consumo. Lo que ellos quieren cobrarte como estafa.、Uh -huh. Sí, han llegado reclamos que,、eh, de familias que han reducido su consumo, han, no han utilizado no sé, nunca más la pava eléctrica o algún otro artefacto o la estufa porque suponía que consumía mucho por la resistencia. Y lo cierto es que la factura siguiente v i e n e al mismo monto. O sea que en realidad esto、eh, prueba de alguna manera que el cálculo es estimado, que no hacen la medición y que efectivamente es una estafa. n o Sí, claramente, claramente. Sí, sí, sí. Está bueno, además, es. pasar de, de. Muchas veces uno se queda rezongando al aire. Está bueno esto de, de organizar el enojo y el reclamo y, y esta respuesta a esta estafa. Así que, bueno, mañana nueve y media en la mutual, diez y media en la sede comercial de Edenor. Y seguramente la próxima semana, decías, va a haber una nueva reunión para que se sumen otros vecinos. Así es, así es. ¿Cuáles、bueno, quedamos... son las la, la medidas que estamos tomando? Quedamos a disposición aquí en la radio para seguir difundiendo los resultados que se vayan consiguiendo, las nuevas、eh, instancias de reunión para que se puedan sumar, bueno, que puedan ser、eh, bueno, la mayoría de los vecinos y vecinas estafadas que se puedan organizar y bueno, y hacer estas presentaciones, por lo menos en principio para frenar los cortes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, para frenar los cortes debido a que no se puede pagar, no es que no quieren、uh -huh. pagar, porque la verdad que los vecinos y las vecinas. Son muy, muy, muy honestos y quieren pagar encima, pero no pueden.